Fue muy, pero que muy intenso. Canadienses, uno se llama Denise y ella Denise. Fueron m a t r i m o n i o Y no solamente profesional, sino también personal. Sí, muchísimos años casados y haciendo éxitos, como por ejemplo este que acaba de sonar, que se llama Your Love, o Unexpected Lovers, o el tremendísimo Guilty. Por supuesto, son Lime. Así empezamos hoy. ¡Likey! <risa> Se promete, serás a las 8 de las 7 en Canarias. Buenas tardes, y Leo Garriga, y Carmen Desmonds, y Víctor Álvarez. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno Y por supuesto, todos vosotros, como cada día, contamos con vuestra participación. Hoy queremos que te sueltes la lengua y nos digas. ¿Cuándo pecaste de boca chancla, bocazas, boqui flojo, chivato? O mete patas, luego te lo desarrollo. ¡Vamos, te estamos esperando! Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza p l a y k i d s con Ricky García. The moon i s a l r i g h t Entre amigos. Uno se relaja, se vierte, se ríe, habla, incluso a veces demasiado. Porque hay quien piensa que hay que hablar solo por tener boca, y claro, cuando la abren, pues sube incluso el precio del pan. Y es que no hay que confundir el derecho de expresión, y menos hoy, Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, con una crisis aguda de verborrea. veces Más vale uno por lo que calla que por lo que dice. El que tiene boca se equivoca y en boca cerrada no entran moscas. Por eso hoy queremos que te sueltes la lengua y nos digas cuándo p e c a s t e de boca chancla, bocazas, b o q u i f l o j o chivato, vete patas. ¿Pusiste a caldo a tu mejor amiga pensando que ya había colgado el teléfono? ¿Echaste pestes del jefe sin saber que estaba detrás de ti? i p u e Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Hoy en juego con los amigos de Energy System, un altavoz fantástico con Bluetooth, con Radio FM, para que escuches todos los días. Play Kiss. Estás en Play Kiss como. Con Ricky García. ¡Oh, yeah! ¡Oh, bienvenidos!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 To go driving fast, but let's go, go slow. What? what I don't want to do is crash. No, just know that you're not in this t h i n g alone. There's always a place in me that you can come home whenever you feel like we're growing apart. Let's just go back, back, back, back, back to the start. oh. Anything that's what happened, sure enough. a レッツゴー 何もない。 Luego de que en el 78 la cantante galesa triunfara con el sencillo Is a h a r t Age, te suena verdad? p o r q u e esa canción solo se colocó en el número 3. Ahí nos quedan los temazos potentes de Bonnie Tyler. Como hoy en el 95, Mariah Carey se convierte en la primera artista femenina en conseguir debutar en el número uno de singles de los Estados Unidos de manera directa con esta canción, Fantasy. Primer single de su disco Daydream, ocho semanas en lo más alto de la lista. Sí, es ella, es Mariah Carey. De 5 a 8, una menos en Canadá. Te acompañamos en la vuelta a casa. When m o u n n t a i s De septiembre a lo grande, ganando 9.000 euros. Y el número total de aciertos ha sido de. Se ha quedado buena mañana al final, ¿eh? ¡Se q u e a n b i n u e v e mil euros! ¡Que se van a Burgos, Laura! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Andrés, estás contento? ¡Un montón! Mañana volvemos a poner mucho dinero en juego y puede ser tuyo. Solo en las mañanas Kiss, de lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, en Kiss FM. Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es. En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad con serjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91 528 68 22, Grupo Sercon.com. p a u l a n e r trae la legendaria Oktoberfest de Múnich a la terraza del Gran Teatro c a i x a b a n k Príncipe Pío. Del 2 de octubre al 7 de noviembre. Disfruta con cervezas exclusivas, gastronomía alemana y música en directo. Reserva ya tu mesa en w w w l a e s t a c i o n c o m No faltes. p a u l a n e r recomienda el consumo responsable. Come, ríe, besa, habla con seguridad. En Windental, el 30% de descuento en implantes dentales. Vuelve a sonreír con naturalidad. Recupera tus piezas dentales. Llámanos al 91-353-7447. Recuerda, 30% de descuento en implantes dentales. Pide cita en windental.es. Windental, Wind Dental, queremos ser tu dentista. Si quieres conseguir un mundo mejor, únete. El próximo 3 de octubre, súmate a la carrera por el clima y el desarrollo humano sostenible. Consigue tu dorsal en correporlosods.com. Porque en Kiss the Planet creemos que es posible un mundo mejor. Es tiempo de actuar. Hasta fin de mes, precios locos en Rapi Mueble. Abilable de salón desde 219 euros. Cheslon reversible desde 239 euros. Aprovecha los precios más locos de Rapi Mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Aprende una lección de vida con Clint Eastwood. O siente cómo la angustia recorre todo tu cuerpo. Entra a un mundo de emociones. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Cry Macho. No respires dos. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Ahora, s í Clínica Barragán tiene solución para la celulitis con la tecnología a c e n Prime que tensa la piel, reduciendo la piel de naranja y el v á s e r que elimina el exceso de grasa. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Llama ya 91-300-2355. Esto es Kiss. Lo mejor es los 82-90. 80. 90. Ta, ta, ta, ta. ストレ you、okay. El reggae la consideran como una influencia de la música disco. Pero es que s í es bailable, ¿eh? Principios de los 80. Bon Marley and the Wilders, su álbum Arising. Y esto ya lo conoces. Se llama Cool You Be Love. Las 5 y 41, una antes en Canarias, en directo desde el Estudio 5 y para todo el país, tu show vespertino. Ricky's. Es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Por eso hoy queremos que te sueltes la lengua y nos digas cuándo pecaste de boca chanclas. Adrián, desde Málaga. Me encontré con una amiga, la vi muy gorda ay, ay, ay, y ay, pensé ay. que estaba embarazada, entonces、ay. la felicito y tal. Y no, era que estaba gorda nada más. Como que después de eso, vuestra, amidad, vuestra amistad duró lo que duró este audio, eh, querido Samuel, desde Córdoba. Pues、bueno, la verdad es que más bocas chanclas fui. ¿Sí? Fue una noche que salí, me pegué casi toda la noche, pegaba un chaval que se había unido al grupo que no conocíamos. Ay, ay. Y en una de estas le estaba dando una chapa. Chaca, raca, chaca, raca, chaca, raca, chaca. Y después de unos 47 minutos <risa> criticando al ejército, medio por ahí, llevaba una cerveza además, y me puse a criticar al ejército, a decir que, que hacía la gente. Ay, Viviendo a las guerras, cogiendo armas, vamos, que lo estaba poniendo verde, nunca me lo has dicho. Y en una de estas, cuando llevaba ya un buen rato, me dice el chaval, pues yo soy legionario. Y para salir del paso,、eh, le dije, bueno, pues. Lo legionario es que lo aceitó con mucha pasión. Ustedes que sentí lo que a s í a s í que nada, cogí mi cervecita, le pegué un trinco y me fui corriendo de allí. <risa> Por no hablar de lo simpática que es su cabra y lo guapa que va cuando desfila, ¿eh? ¡Hasta las ocho! ¡Pleiky! a ¡Pleiky! a Con Ricky García. Esto es Kiss. Sí, son The Calling. ¿Y esto? ¡Wherever you will go! ¡Solili! i m want we... you! My place, when I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If the g r e a i d we shall fall, I'll fall upon us all. I'm sorry. En Kiss. Diez minutos y alcanzamos las seis de la tarde las cinco en Canarias. Bueno, hoy es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, ¿eh? Y estamos contando contigo para que nos digas. ¿Cuándo se te fue un poquito la lengua? ¿Cuándo fuiste un poquito bocazas? ¿Le soplaste a tu madre lo buena gente que era tu padre con la vecina? <risa> ¿Le saltaste al policía que solo llevabas tres martinis y dos vodkas? Ups, ¿le descubriste a tu hermana su fiesta sorpresa? <risa> Cuéntanoslo, 606-712-658 o en nuestras redes sociales, en Juego Un Altavoz Precioso con los amigos de Energy System. Estás en Pay Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Los mejores éxitos de los 80 para sentirte bien. Esto es. Life is Life nos ha conducido prácticamente hasta las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. A la vuelta, vamos a hablar de uno de los grandes. Se llama John y de apellido Lennon. Esto es Kiss.